Karina Olivera, Karina mobile, mobile. te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por acá, desde el puente de, del. dos ¿no? puentes de la barra, puntualmente desde el puente de número dos. Nos acercamos hasta el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Se realizó hace poquititos días nada más la propuesta educativa para este 2023 y nosotros. Hemos venido justamente a hablar con quién? Con Mariana Mastránselo, como lo hacemos、eh, asiduamente aquí en este centro cultural, que ya todos saben, nos encanta y bueno, y que está preparado justamente para este año electivo 2023 con estos、eh, cursos y talleres que nos va a contar Mariana. Primero, gracias por siempre recibirnos. Muchas gracias, Karina, Jorge, por Hola, estar atentos a, a nuestro trabajo. Buen día. Ay, ¿Se escucha bien, Jorge? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bien, bien, bien. Bien, Mariana, ¿cómo viene la oferta educativa para este 2023? Bueno, te voy a, a corregir un poquito,、eh, que, que en realidad no es corregir, sino agregar、eh, a tu pregunta. Nosotros trabajamos no solamente en una propuesta educativa, sino que trabajamos、eh, sobre la base, hicimos el lanzamiento el otro día justamente, trabajando、eh, sobre la base de cuatro marcados programas s Que serán、eh, el punto a seguir este año. Como objetivo,、eh, objetivo principal,、eh, que venimos trabajando ya desde dos años en instalar el Centro Cultural a, a la comunidad, este año nuestro objetivo es fortalecer los vínculos con las instituciones de la zona,、eh, tanto sociales como de enseñanza, justamente para garantizar el acceso a la cultura a todo el mundo, niños, jóvenes y adultos. Bueno, en esos cuatro Programas que te contaba. Uno es el programa educativo, que tenemos una oferta de más o menos 30 talleres、eh, con, con, este, con contratación, digo, porque tal vez la, la gente、eh, no lo sabe y nosotros sí lo explicamos, por eso hacemos、eh, un, unas inscripciones escalonadas. Debe, o sea, va de acuerdo y de la mano. A, a los docentes que nosotros tenemos, porque el municipio、eh, solamente cuenta con,、uh, en realidad, dos docentes: que es la profesora de teatro y yo,、eh, y, y después todos los demás vienen de la Dirección General de Cultura, de la Fundación Agranar, de, del MEC,、eh, como beneficio por ser este centro,、eh, centro Cultural Nacional,、eh, de i s e f como contrapartida, como devolución. De que los profesores de ICEF dan, dan clases acá, eh, después eh, vienen profesores de desarrollo social y de política de la juventud.、Eh, estamos enmarcados justamente en este momento en dos eh, periodos eh, de inscripciones. El primero que ya pasó, pero que hay algunos cupos, lo seguimos llenando, y que comenzaron las clases ayer. Y el segundo periodo de inscripciones que va a comenzar. Eh, esperemos el 20 de marzo,、eh, porque son、eh, cursos que vienen、eh, justamente de, de, la, de. O sea, que dependemos de la contratación de la Dirección General de Cultura. Y después vendrán los de s a r r o l l o social y después la política de la juventud. Y este, eso t e e s es por, una, por un lado. Después, otro de los programas que tenemos es formación de públicos que que.、Mmm, Va de la mano con, con, con las actividades que venimos o que vamos a planificar para el año,、eh, que va dirigido a, a distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en mayo vamos a tener un encuentro de títeres,、eh, que va, por, por supuesto, dirigido a, a, a primera infancia,、eh, brindando a las escuelas justamente en esta fortificación y trabajo en red, que también lo hacemos muy de la mano. Con el municipio de Maldonado a través de la licenciada en Trabajo Social Ana Surroca.、Eh, entonces, este encuentro de títeres se va a dar, por supuesto, en el área escolar,、eh, de forma tal que los niños tengan accesibilidad y puedan venir a un espectáculo totalmente gratuito y que tal vez, quien te dice, no sea la, la, una de las primeras experiencias, empiezar、eh, en, en un teatro. Y bueno, este, estamos abiertos a eso. Después, en junio, vamos a tener un segundo encuentro、eh, de teatro, un festival de teatro, llamado Todos a Maldonado Nuevo. El año pasado fue un éxito total, dentro de las cuales eh, planificamos eh, cuatro obras. Este año estamos planificando tal vez una o dos más,、eh, también dirigida a, a niños, jóvenes y también en esta oportunidad a, a adultos, porque va a haber una de las obras. Que va a ser, este, por supuesto, en horario、eh, más, más este, adecuado para, para los adultos,、eh, pero siempre canalizando a, a, a que sea eh, totalmente eh, accesible a todos. ¿sá? Después, en julio, vamos a tener el show de los talentos i t que el año pasado tuvimos,、eh, y vuelvo a insistir en ese fortalecimiento con las redes、eh, de, con la, con la red de trabajo. Eh, dirigido sobre s todo h a s t a las escuelas de la zona, ir preparando a, a esos niños o esos maestros que por ahí、eh, les guste participar. Y bueno,、eh, va a ser un encuentro como fue el año pasado, totalmente integrador,、eh, no competitivo. Y que lo que buscamos es que el niño tenga su espacio para venir a hacer lo que, lo que quiera, ¿no? O sea, mostrar su talento. Y, y para finalizar este, este, esta programación Que va canalizada para, la formación,、eh, para el programa Formación de Públicos, sería un ciclo de música que justamente se da como, a continuación del año, como consecuencia, mejor, del, de, no te diría éxito, pero sí que nos fue muy bien el año pasado en el ciclo de música. Bueno, venimos a、ah. reportar con una idea innovadora que yo no sé si ustedes recuerdan aquel ciclo de Canal 4 hace mucho, mucho, mucho tiempo, que fue cantando en familia. Bueno, queremos instalar algo、eh, parecido que no trate solamente de la familia, porque no solo cantamos en familia, sino que cantamos rodeado de amigos, familiares, novios, tíos. Bueno,、eh, y por ahí vamos. Me gustó eso para, para sumar al equipo de radio. ¿Qué te parece? Frecuente abierta a que venga a cantar. Me acabas de dar una idea fantástica. <risa> m e d i o de comunicación. Sí, yo voy, voy con la pancarta, yo voy con la pancarta, se le da g u a l No, no,、ahí. no, no, no, no, caramba. Bueno, ¿querés perder, ¿querés perder o querés ganar? No, no, no, no, no perdón, espacio no competitivo.、Ah. Acá eso t es un espacio que, que a la vez va a fomentar que, que la familia se reúna en su casa a ensayar, a practicar, en definitiva, a pasar buenos momentos en familia. Y eso, lo, lógicamente, lo más enriquecedor tal vez no sea lo que, lo que se venga a mostrar. Sino justamente el proceso. Hay esperanza, Jorge, hay esperanza. Bueno, esperanza <risa> es lo que sobra. Claro que sí. Mariana, este público que, que se ha acercado justamente en esta primera institución que decías y quienes han dado comienzo ayer en sus cursos, es el público de los alrededores, público que viene desde otros lugares. ¿Qué, qué características tienen? Bueno, te diría que este año no hemos cuantificado、eh, aún las inscripciones porque seguimos inscribiendo y ahora viene este segundo periodo, entonces, como que estamos con mucho trabajo y no hemos, este, no hemos llevado al papel、eh, las cantidades. Sí, lo que, te, lo que te puedo adelantar es que hicimos una estadística con respecto al año pasado, a las inscripciones del año pasado, y de ahí.、Eh, Nos, este, nos informamos o nos sorprendimos que un 67% del, del alumnado, de la inscripción, porque tú viste que a veces el alumnado va y viene, yo hablo de inscripciones, un 67% correspondía a Maldonado Nuevo y barrios、eh, de, de acá, de la zona. Llámese v i a r r i San Antonio, La Candelaria, o d i c i o 14 de Febrero, Santa Teresita, Jardín de 33, San Martín, o sea, todos los barrios de acá. Y después había gente desde. Después le sigue、eh, más, más zona céntrica, un 15%. Y llegando hasta abarcar gente que viene de Piriápolis, gente que viene desde Manantiales, de La Barra.、Eh, o sea, me parece que estamos cumpliendo con nuestros objetivos, que era justamente instalar、eh, el centro cultural en la comunidad, justamente y abriéndose. Principalmente para el, para el barrio y luego la ciudad. Jorge. Mariana, ¿cómo, cómo es tu balance de esta experiencia tuya allí? Bueno, el, el balance es que yo siento, es un sentimiento, te voy a decir lo que yo siento.、Eh, siento que tenemos un, un fantástico equipo que, es el que nos permite caminar con, con paso firme y seguro. Y, y siento, yo no sé si será así, pero yo siento que avanzamos,、eh, como te lo dije, con paso s firme s y seguro. s Tal vez no en, el, en, el, en lo rápido que uno quisiera, porque lamentablemente, nosotros,、eh, no, de, lamentablemente no, no podemos hacer contratación de docentes.、No、recién ahora estamos por adquirir un presupuesto. Eh, o sea, el, el municipio dota al centro cultural de un presupuesto que no lo manejamos nosotros, lo que se maneja desde el municipio. Que por supuesto nos gustaría que fuera más amplio para poder lograr, no sé, suponte tener un, un festival de teatro que, que pudiera tener en cartelera,、eh, no sé,、eh, todo un mes de actividades. Bueno, pero creo que como centro comunitario. Estamos haciendo un trabajo bueno donde justamente apuntamos a la inclusión, a la integración. Entonces, si tú me dices por ese lado, yo creo que la evaluación es buena. Es, estamos trabajando y, por supuesto, nos falta mucho por hacer. Y bueno, en eso vamos. Yo te quiero agregar algo. Este, yo lo veo como la descentralización de la cultura en la ciudad de Maldonado. Bueno, es que Porque hasta ahora,、no. hasta ahora, hasta ahora que este, se está desarrollando esta experiencia, cuando hablábamos de cultura pensábamos in, indefectiblemente en la Casa de la Cultura. Y de repente en el Paseo San Fernando. Sí. ¿Sí? Y todo estaba、bueno. allí, en el centro. En el centro de la ciudad, en el centro de lo que.、Eh, alrededor de lo, de, de lo que giraba. La cultura de, de, de, de la ciudad de Maldonado, sin embargo, me parece que esto está concretando algo que de repente, visto previamente, capaz que se consideraba como algo difícil o inalcanzable, que era descentralizar la cultura. Y creo que, y creo que lo están logrando, y lo están logrando con mucho éxito. Bueno,、eh, vuelvo a insistir, digo, se logra gracias a un fantástico, y lo digo aquí. Sin duda, así, y, eso, sin duda. Y, eso, y, eso, y eso me llena de orgullo.、Eh, Que trabajamos codo a codo y mano a mano, y, y todos los días es un gran desafío, y sobre todo、eh, un equipo que, que trabajamos、eh, muy lindo. De, empleo la palabra lindo porque, porque así, así lo siento, es como que es un verdadero segundo hogar. Tuviste que uno pasa mucho tiempo、eh, en su trabajo, y cuando ese trabajo se transforma en un placer, en realidad.、Eh, Creo que está todo dicho. Y eso、eh, se hace justamente. Yo creo que acá el, el, el crédito se lo debe llevar el alcalde, que en realidad、eh, ha colocado gente que, con el mismo impulso mío. Bueno, primero le, le tengo que agradecer que me haya colocado acá. Yo, yo no tenía mucha, yo no me tenía mucha fe para, este, para, este, para esta tarea. Y bueno, él me demostró que sí. Y acá estoy. Y bueno, y gracias a él también, fue que colocó al lado mío a un gran Sebastián Barrio, que además de ser docente y amigo, es un gestor cultural de, para sacarse el sombrero. Y, y actualmente, este año, mejor dicho, el año pasado, a Gabriela Carbonaro, administrativa y también gestora cultural, que por cierto, en este momento no es poca cosa.、Eh, trabajar al lado de, de, de dos personas que se han formado. Para llevar、eh, este, esta gestión,、eh, la verdad, estoy como dentro de dos monstruos y, y, y, este, y, y justamente siento que, que, que trabajamos a la par y, con, y, y sin competencias y complementándonos mucho. Felicitaciones para todos, saludos allí. Muchísimas gracias. Bien, Bien, Jorge, antes de cerrar, solamente bien cortito, hablábamos allí en los puentes de la Barra con el ingeniero Antonio Dieste, porque recibíamos mensajes y consultas de si finalmente el puente número 2 se iba a derribar o si se tenía pensado derribarlo para construir uno nuevo. Nos decía, en principio se descarta de plano esa posibilidad, lo que sí se va a intentar es finalmente、eh, trabajar en él hasta que quede firme realmente, pero no se ha pensado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia en la demolición. Bien. Es buena, la aclaración, es buena la aclaración. Exactamente. Aclarado, entonces cerramos y volvemos en un ratito.、Dale. Nada más. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.